Siempre. 4474777 y publica gratis en rubro 7 www.unr.edu.ar Radio Universidad De Daniel y Carlos Rottenberg Bellas grandes luminarias como Errol Flint, Michelle Simone, Edward Una ciudad es mejor una realización nacional no quiere esto no quiere quiere la paz y si sí, se ¿No, viene no, el festival ¿no? de la risa <risas> <risas> y Va, va a hacer vamos va a ser representante, <risas> a haber representante bueno. de yolki pal yo que yo no, lo que o sea <risas> Yo me moriría si alguien llega a reconocer algo, ah, son los de. Ah, oh. porque no, porque vamos a hacer una una sarta desconocido diciendo vos quién sos, vos quién son y ustedes qué hacen. Y, y el nerd curioso que sí. va a ir a ver, quién sabe, iba e e e y a decir, voy a ver a, a... Y no va a reconocer a nadie Entonces va a ser una situación incómoda para todos Eso es lo que logró el Centro de Biovisual Rosario Y la Municipalidad Hacer una situación incómoda para todos los humoristas pedorros de la ciudad de Sierra. Yo te voy a decir algo El otro día, el otro caminando día. por la facultad de, de, Ahí de comunicación social Ahí soy famoso, vos también <risa> claro Bueno, en realidad no Pero bueno, iba, iba caminando Y de golpe me cruzo con una señora Una señora grande, ¿no? Sí. O sea, tendría, no sé, cincuenta y pico de años Una profesora Una, una profesora De, eh, ah. de de política de ciencias políticas me dijeron después qué linda visita recibimos. Sí. llegó el señor falcón nuestro co conductor de los jueves buenas noches Maxime. entonces me cruzo con esta señora que yo en mi vida había visto ajá y cuando me estoy cruzando dice ella aquí para aquí y siguió caminando yo digo ¿Y se fue se fue corriendo ¿y se fue Está buena. No, no, no, una señora. Sí, está de más buena, 50 y buena años. que sea una señora de 50 años, no quiere decir que no decir, esté buena. una señora de 50 años que esté buena, pero y empezamos busca, a hablar. Busca. Sí, matures. Bien, señor. Matu en el Google mete Matures. Ahí vamos. Ahí vamos. MILF. Aparte eh, si A que no le conocí? es a MILF. Sí. Sí, se escucha, se escucha el ¿sabes programa, ¿Cuáles ¿cuál son las siglas de MILF? Se escucha el programa. Empieza con mother o mam. Mother I like to fuck. Ah. <risa> si, escucha, sí, sí. si escucha el programa, debe ser linda. No, sí nunca. tiene Primer, un buen Primer, alma nunca sí, tuvieron claro. una milf no quiero decir que la hayan tenido verdaderamente una historia sino no, nunca apetecieron el, de el una el madre hecho, el hecho de claro, ser madre no después de mil puede pasar a milf el hecho que sea madre, madre para, el hecho I que sea madre no <ríe> ¿Eh? el hecho de, por supuesto por eso, bueno, una, pero I aparte yeah. de eso 40 Bueno, vos no puedes decir nada. Ya, oh, pero, Martín, pero no escuchame, claro, lo que pasa es que cuando tenés eso, cuando, cuando estás a, a lo señora mejor... Señora me dio un beso cuando terminé de hacer mi stand-up. <risa> sí. Ah, una cierto. Veteranita. Bueno, esa la recortó la recordamos esa mujer. Y todo está, ¿Sigue? se lo tiró todo sí, a, todo sí. el, el equipo ah, de Yolki. Bueno, esa es la mam a warfucking y borracho. La ahí en la oscuridad estaba bien. <risa> ¿Eh? Y, y se me puso a hablar, a una, gente aún así ningún show que agarró viaje, recordemos ¿Qué, qué, eso. que arrugue, qué, qué arrugue ¿Qué, qué total. Nadie no, no, no, no, no, no quisimos aprender de la señora que tenía mucho para. Y a mí me pasó otra que la cual me sentí orgulloso. Había ido con un amigo a cómo se llama Metropolitan antes, hace mucho tiempo, a, traer a ver un partido de fútbol. Qué careta. Encima a un partido de fútbol. Y que no había lu no había mucho más lugar que el que había. Porque estaba gente viendo el partido, uh -huh. entonces se nos acercan dos señoras, pero eran treinta y cuarenta y treinta, 30 y 30, ah, larguis, 30 30 larguis. Entonces se acerca, estaba yo con un amigo y, y dicen, bueno vale, nos miran así, preguntan por mes y dice, ¿nos podemos sentar con ustedes? Uh oh, no, no, oh, no, bomba señora sea upa Nos miramos con el Kia y dijimos, bueno, está bien, se sentaron compartimos la mesa. Ya, eso es ridículo, cuando los dos tipos se miran las caras, viste y ya están dando que esos tipos son unos pendejos, sí obvio, obvio. <risa> porque nos podemos tratar maduramente duramente la situación y después nosotros yo le si conté que, las cara, que después no. me tenían que ir a un programa de radio y después dijeron ay después pasamos y estaban así medias así que entregadas y pasaron, pero, no, no pasaron. ahí terminaron el... entonces no estaban tan entregadas se ve pero se ve que había que hacer algo para el respecto <risa> y ver, claro si no, demasiado trabajo <risa> está listo se acabó bueno, el... Maxi conoce de esto sabes lo que es el happy slapping la verdad que no no <risa> es ¿qué que es? yo sabía yo me imaginé <risa> Imagínate Capis que yo sabía y no sí, sabía. Sí, sí, sí. Y un tipo tan ducho en el internet y demás. A Capis Lapines se le llama a. Ah, es algo que existe hace un montón, pero que se puso de moda en Inglaterra hace un tiempo. Vos vas caminando por la calle y ves una persona y simplemente vas y le pegas una cachetada y salís corriendo.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 Y, y lo subían todos a, a youtube lo filman generalmente lo filman con el celular y después te metes te conectas y lo filmas a ver quién era el que golpeaba después tenés los concursos no a ver quién golpea a la vieja más vieja quién golpea un pelado quién le pega eh? cuál es la, el golpe más más creativo y un montón de boludeces y todo el mundo se ponía a subir y a subir y a subir ¿Te ganabas algo no, porque no sé, por claro era por prestigio es una cuestión de estatus claro. Se ¿sí? ibas ganando niveles como todo el internet es un, un videojuego sí sí la fama en realidad un... todo claro. lo hace por la fama porque quieren ser el gordo este que bailaba vídeo video igual que ese entonces lo que hicieron en Francia fue prohibirlo no prohibir no te prohíben que vos vayas y golpes a alguien en la calle pero sí te prohíben que lo subes a internet sí en realidad ¿Y cómo lo, pero todo... cómo lo legisla eso? Pero que... ¿Te metes a buscar si el tipo francés no, pero el... le manda una carta a YouTube y baja ese video? El tema es que... Es en casi realidad... como controlar los precios, es y lo mismo eso. Sí, sí. <risa> en realidad lo que lo que dicen que fue esto, fue toda una maniobra del gobierno francés para prohibir otro tipo de cosas que... Porque en realidad la ley lo que dice es que no puedes subir violencia real, digamos. No algo actuado, sino que vos no puedes filmar violencia y subirla después a a youtube o a cualquier otro lugar todo lo que dicen están limitando lo que le llaman ¿no? el periodismo ciudadano toda esa boludez de mm. claro un, un caso de brutalidad policial por ejemplo si vos lo filmás y si lo subiste hace un juicio a vos no lo puedes subir bajan el video y te comes un juicio a vos ja. ¿Eh? ojo ja. el gran hermano está mirando no claro. el boludo de canal 5 sino el gran hermano de verdad si ¿sí? todo por culpa de los giles esto de los todo pibes por culpa en eso giles. Abrieron la puerta a cerrar y la cerraron. Le encontraron la vuelta para. Cagaste, loco. Están matando al periodismo. ¿Sí? No Está matando el periodismo. El periodismo muere en Francia. En el mismo lugar donde nació va a morir, donde la revolución. Y sí, claro. <risa> en no van a encontrar sí. un montón de páginas que no son YouTube donde podés subir todos esos videos. No Algunas de las Performa. cuales te pagan. Sí, incluso. ¿Sí? ¿Sí? Así es. Pagan. Te tiene que ver un millón de personas para sí, poder ganar sí, algo, sí, pero... te gana 10 centavos de dólar una cosa <risa> así. <risa> pero es más que la nada. Es como sí. la AdSense. Claro. Vamos con The Rapture haciendo I Need Your Love. This No se pierda por Combat Space King Kong vs. La pelea llega a ustedes Gentileza de Yolki Valky. Patria Tecnófila Pueblo amante de las novedades De la querida Internet Llega El espacio del licenciado En Parafusho Web Si no caza un soto lo que dice Visite www.nodoweb.com.ar Y métase en sus micros Han vuelto los bloques de tecnología. Sí, volvemos a, con el mismo Sí, <risa> obvio. presentación. ¿Eh? No, ¿Qué le le... No, presentación Renová, año? Renovación. Renovación con el mismo horario, íbamos a comprar horario, íbamos a hacer unos cambios, íbamos ah, a hacer Pero no hay paso. plata, no hay plata. Pero qué, hay que o hay o que llevar una es... nota a dona Risabalaga no y pedirle ponemos, dinero. ¿Por qué no nos ponemos publicidad de un supermercado o algo así? Y porque nadie quiere un ¿Pulio? supermercado chino. Si tenemos un, un grupo o sea, un si chino, una un audiencia selecta, sí. selecta. Sí, si sí. ¿Vos? ¿Vos? Y vos. <risa> vos, vos, vos, La seleccionamos nosotros. La señora <risa> esa, también. seguramente tiene algo que vender. La que te saludó. Sí. ¿Qué, qué Yo pensé venga? que hablabas de la señora que siempre se quejaba. Y ah. que lo llamaban a los reyes ¡Ay! Estos chicos... ¡Qué claro, cosa de ligero! Esa, no, esa, era, esa no, no te va a saludar, te va señora, a tirar con algo. ¿sí? Te va a hacer un happy slapping. No, para mí es que es la misma señora. Pero no escuchaba. Happy slapping. Escuchaba happy y sí. Mirá, qué ponemos, melancólico que se puso. Pero le ponemos este, una sí. publicidad un sí. supermercado sí. chino y va. Y sí. compra. Mirá si alguien nos hace caso. Che, estábamos hablando de YouTube. Sí. Esto hace un ratito. Y lo... vamos a volver. O, estamos, o cambiamos Siempre volvemos sí, Siempre claro. volvemos a YouTube porque sigue siendo el fenómeno arrasador de la internet actualmente eh, Y se están haciendo, buenísimo. hay cosas versiones tipo El YouTube de tal cosa El sí. YouTube de la pornografía El YouTube del Happy slapping El YouTube de... El de Jesús El fe. GodTube Ah, no, oh, el GodTube El sí, GodTube es... El mercado, el mercado cristiano Sí, que, todos que videos es videos censurados, de... religiosos Que no, es, que es, es Y no, es buenísimo. el logo con la cruz, el YouTube nada no, la rompe. Bueno. Yo me la paso en YouTube Porque quiero que me, a, mí, a mí me maneje. Si no, me puedo encontrar con cualquier cosa en sí. YouTube. Y un San, un no, uno uno quiere que piensen por uno, no quiere el esfuerzo de pensar no, que venga no, uno. No. En YouTube hay censura, que o sea, nos diga qué es lo que tenemos que ver y listo. No es tampoco, hay censura ya. Tendría que salir el YouTube de los videos clips. Porque, es... porque están en Youtube Claro, hacer una cosa exclusiva porque es como tu canal de música no me... propio puedes claro. decir quiero escuchar Madonna yo tengo mis, play, mis playlists ahí de, de música ya en el Youtube ¿no? claro. sería bueno bueno Boa. hay le... algo hay algo relacionado con esto con, con por ahí el Youtube para usarlo de, de para ver videoclips y demás que por ejemplo Apá, oh, no porque no todo anotado el otro día <risa> no porque es algo que ya comentamos alguna vez acá es el last fm last fm claro www.last.fm salió un, una página que te toma vos le pones tu, tu, tu usuario cuenta. ahí sí para recordar no, primero que era last FM. es un, un plugin que vos bajas sí, chufa ¿sí? el productor lo ejecutas y claro toda lo, la que música que vos escuchas te toman los datos del tema y te hace una base de datos en internet donde vos después puedes ver... ¿Cuáles son los temas que más escuchaste? ¿Y ¿Qué te puede gustar? ¿Qué te más escuchaste? Claro. Y después te tira un montón de recomendaciones. Y Además, hay, o sea, no lo conozco mucho el, el servicio, pero es tipo comunidad, así horizontal, web 2.0 sí, sí, sí, sí. si comparte información. Fuck, claro. Vos te puedes meter, por ejemplo, yo me puedo meter a ver qué fue lo último que escuchó Maxi. ¿Sí? Y te pone los últimos cinco temas que escuchó Maxi, cuál fue, qué fue todo lo último que escuchó durante la última semana. de Van Gogh, Claro. No, con vos sería aburridísimo, claro. Nos, nos bueno, se encanta eh, la oreja de Lo que hicieron, Ahí. lo que salió ahora es una página que se llama lasttv.net, que lo que hace es, vos le pones tu nombre de usuario y te toma toda la música que vos más escuchas y te tira uno atrás de otro videos de YouTube sobre esas bandas. ¿Te busca los videos de YouTube? Te busca solo. ¿Por están? Porque están, que están porque, Claro, porque están, entonces te va tirando... Entonces como vos lo prendes Y es como prender una MTV personalizada Lo que me molesta Infanto. es que cada vez es está más jodido ver TV por Internet Siempre, ahora cada vez más exclusivo Todo cerrado Antes más canales tenía Y ahora se están cerrando Ahí América desapareció, claro lo... Antes América estaba y no está más Y así se van cortando todo Mira, yo entiendo que hay unos softwares Que son indicados para eso Es más, me bajé uno y no lo instalé Porque las <risa> velocidades que tenemos acá son de terror <risa> claro. Pero sé que por eso siento... Es un programa que también, como vos decís, tenés que pagarlo, lo compras y miras todas las teles que quieras. Okay. Eh, bueno, no sé. Vamos, no, al... vamos que, a el, el YouTube que quería... El, el YouTube de nuestra semana, ya sí, podemos claro. pasar a decir. El YouTube es de el nuestra bloque. semana es el... Bueno, el documento electrónico. ¿Por qué no hacer un YouTube de documentos electrónicos? Siempre nos queda... O sea, decimos... Y es verdad. Yo sé que este, el, la posición de yo aquí y es, defendemos el <risa> compartir de videos defendemos el compartimiento de música pero pero los libros los compramos claro bueno yo tengo un par de nociones por qué decirle por qué vale un documento electrónico en lugar de un libro sí Por mino, ejemplo, mino como po ah. programa de fútbol polémicoso. ¿eh? Sí, claro, sí. vamos a hacer una polémica, me tiro contra la producción. Yo sé que esto me va a traer problemas y quizá este jueves que viene no salga al aire. Sí, sí. ¿eh? Pero a esto hay que decirlo. Además se tira contra la producción porque sabe la producción no se defiende porque no existe. El libro técnico, sí. digo, nos gusta editar video, por ejemplo. Sí. Vos tenés una nueva versión de tal programa y querés hacer una cosa objetivamente, ¿qué te bajas? Un PDF, claro ¿buscas? la ayuda, sí. esto. Y si tenés, por ejemplo, que manejar códigos, ¿sí? código? es copiar y escribir código, Ajá. ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comprar un libro con el código que quizás claro, no esté está es, actualizado? Eso, no, eso no es ¿Vas a tener que leer Copiarlo. y escribirlo nuevamente? No, vas, bajas un PDF, lo copias y lo pegas, tienes resaltadores. A su vez que este criterio de lo que es la pastilla de conocimiento, uh -huh. Knowledge con pill, que es busquemos, cuando sí. queremos saber algo, ¿crees ¿cómo puedo hacer búsquedas? de definiciones en Google. Te lo compró sí. y te vas a Google y pones de búsqueda de definiciones eh, eh, eh. en Google. Quiero a mi mamá mucho, ¿por qué la quiero? Y te sale salía no. Y te dicen, tenés que escribir define dos puntos mi mamá. Ajá. Por ejemplo, para sí? que te van a decir, mi mamá significa tal cosa. Yo es siempre un me pregunté que tenés que escribir Ajá. en el Google para que no. esto funcione. Sí, sí, decime No, no, no, no siempre. Siempre sí. le pregunté si pones Google a buscar Google en el Google, si la sí. computadora entra en un loop infinito. Y no. Dice, yo soy cuso. No, no, no. Y te, ay, te, atiende te con, domina el con, con una solidez, te, te, te, te, Bienvenido. Acá tenés todos nuestros servicios. Consumí lo que quieras, sentite en casa. Bueno, Dale. así funciona. Vos estás buscando una cosa puntual, técnica, cómo se hace. Sí. Y no vas a estudiar. Google, ¿no vas a uh, Google hacks? Por ejemplo, un librito que está buenísimo uh -huh. que te enseña todos esos truquitos de Google. No te puedes ponerte a leer todo el libro para buscar. Eso. ¿Pero por qué lo, ¿Lo esas cosas no están en Google? ¿Por qué Google mismo no te dice cómo buscar? Google usar mismo Google te las dice. ¿Cómo? Como acabamos de decir, vos vas a Google y decís cómo puedo hacer para buscar una definición. Pero, pero no, pero che, ¿por qué? Porque yo me pregunto ¿por qué no hay más piratería de libros en, en Internet? A mí bueno, me cuesta muchísimo bueno, encontrar un libro. y buscado 50 euros y, y está, no encuentra un ¿y uno. Qué nosotros, hombre? para qué estamos nosotros, hombre? Es ¿Para qué ocurre? Vamos sí. a contarlo un poco por ahí, porque a lo mejor hay alguna persona escuchando este programa y a lo mejor hasta que le puede llegar a interesar esto. ¿Ah? ¿Ocurren los OCR? <risa> <risa> sí. Sí. Sí. Están los programitas OCR que vos escaneas sí. Sí, una página y te lee. El, el programa OCR te lee esa página que ganaste como texto claro. lo interpreta como si fuera texto por lo general lo interpreta mal para el cubo, tiene... le pones <risa> hambre y, <risa> <te queda aquel risa> y te queda que sé yo el si de las niñas si sí. o sea si lo haces llegar... de un libro original tenés más chances, si lo llegas a hacer de fotocopia más sí. muerto Y capaz que te lo, dicen, te lo traduce al chino mandarín ¿Sí? o sea puede salir cualquier cosa bueno por eso eso es una razón porque no es de ponerse una tipia ahora vos también pensabas en bueno, algún momento alguien lo tipea claro, trabaja sí. en una editorial tiene todos los originales no lo sube ¿Eh? Eh. y bueno algo de eso también debe andar debe andar habiendo digo a sé, ver sí. ¿Por qué vale la pena un el documento electrónico? Ya lo dijimos, el libro técnico, cuando queremos buscar una información puntual, porque eres, te bajas todo el Google Hacks, por ejemplo, y buscas una definición, la buscás capaz que en tu buscador de PDF te lo bajas en versión PDF, ¿sí? el portable File Document, y en tu programa el, el, Adobe, el que, que lee el PDF, el reader, reader buscás control F, hace la búsqueda. Eso es pastilla de conocimiento. Buscas una información puntual. Eso que querés lo Listo, no te va a leer todo. No, así funciona y eso y eso es una de las cosas que está bueno porque funciona el documento electrónico. Para saber poquito, específico. Quiero saber encontrar rápido la información que estás buscando. Ay, qué lindo como lo dijiste. Script.com. A ver. Una comunidad al estilo YouTube de documentos electrónicos y hay libros. Hay libros. Pará, loco. Zarfá. Sí, sí, sí, sí. sí. Es lo que es lindísimo. Sí, yo también, me encanta porque tenés libros de cómo, de recetas de cocina, ¿Mm? este, Latinoamérica y el nuevo socialismo. Uh, vale para todas las clases, tenés para Tenés de Rida, tenés Flash 8, tenés manuales, lo que sea. Es Ya me voy del programa a buscar eso. Y es lo que vos subís, ¿sí? Porque es un YouTube. ¿Qué problema nos encontramos? Oh. No más que era? te pasa el libro así. Y, tú, y se te ve para el culo ¿Qué, qué problema tenemos los hispanos? ¿Cómo? Que hablamos español Claro, son Ese, este es nuestro, Ese, uno cómo, nuestro Hay re... que ser bilingüe, si no sos bilingüe no existís en internet Está bien, eh, está, un libro técnico en inglés, lo, qué sé yo sí. Yo lo leo, lo bajo, me encanta Pero ponerme a veces, cuando leo Wired, tengo, sufro como un perro <risa> Porque, sí, esos tipos que quieren ser cronistas, uh. que quieren ser... El, el William Shakespeare, ¿entendés? De, de, de la informática Bueno, de terror ¿Qué ocurre? También sí. tenés una... Al estilo YouTube tenés el buscar, la cabeza, web 2.0 El diseño, la comunidad, los subidos más recientes Suscribite, hacete tu playlist de documentos Todo, sí, exactamente Y tenés una separador, separado por lenguaje Que está también desde el griego, el alemán, el inglés Y está el castellano Con alrededor de 900 y pico de documentos No es mucho Pero no. es un número interesante Al lado de cuánto que está ocho 8000 y pico No es el reciente ¿Están divididos por categorías también? O? Sí, por TAG al, por al tags, es, claro. es el YouTube del documento electrónico y ¿En qué están? ¿Qué ocurrió hoy? En estos días se, te, se empezó a reconocer este, este, esta página Hoy habrán subido en español Habrán encontrado 15, 20 o 30 documentos subidos en el día de hoy en español sí. Esto está creciendo mucho Ojo y Es interesante, me parece interesante para, para los que hablamos en lo, ideal, la lo ideal es, es que crezca hasta cierto PDF? punto En que se mantenga más o menos under Que no levante un poco claro, ¿sí? lo Que, que no lo ver, agarren y sí. después lo bajen Y lo cierren la gente de... No sé quién dueño, se encarga no de he los libros. Libro. Eh, el, el, el, ni es la ría ni la MPGA. Ocurre, no sé quién se encarga de los libros. también que lo pueda agarrar Google y chao. ¿Entendés? Esto va a ser popularísimo. Claro. Y vamos a estar listos, se acabó el U, libro. Vamos lo a bajar. <risa> bueno, Google <risa> tuvo siempre la idea de... de... De poner todo el texto del libro sí, para que uno lo busque. Y encontró, sí, tuvo problemas con no la Europa. Sí. Y es una tecnología rarísima. ¿no? O sea, todavía no me explico cómo funciona eso, sí, es porque es una imagen que te lee el texto de la imagen. Quizás era como muy técnico, no lo puede entender a pues yo, Pero Superman. cuando es una imagen, no lee el texto, no reconoce el contenido claro. de la imagen. Porque es un píxel al lado claro. de otro la píxel. De alguna manera está tajeado, o sea, está con tags con, con, <risa> de alguna manera, alguna forma de reconocimiento tienen esas imágenes de, del libro que están dice, hablando del contenido, porque te aparecen incluso en amarillo. Vos pusiste sí. la palabra que busqué te aparece en amarillo. Bueno. Acá no funciona, no func a pesar de que son documentos, no funciona así, funciona con, con el estilo de tag, al estilo como si buscaras un una película de YouTube. Claro, no, no se puede buscar adentro del documento. No se puede buscar, o buscar documento. solamente el nombre y, lo, y, y la descripción, que es el tag. Salvo que el usuario que lo subió ponga alguna palabra relacionada que está en claro. el contenido y que está y en el tag. Y ahí la encontraste. Esto es tan complicado como fascinante. Bueno, vos me preguntabas recién, ¿en sí, qué formato claro, está? Que, PDF. ¿con, ¿Con qué me lo le, abro, me dice Windows? ¿Con qué quiere leerlo? ¿Con qué le digo? Una maravilla de cómo se reciclan <risas> las tecnologías. Para mí, o sea, sí. perdónenme que peque de fanático. Una sí. maravilla cómo se reciclan las te tecnologías. Hace un tiempo, Macromedia, cuando era Macromedia y no oh. compró Adobe... Bu, Adobe, bu. Había construido un programita que era para competir con el PDF, Ajá. que se llamaba el Flash Paper. Que bastaba con que tengas un reproductor Flash para leer documentos de cualquier tipo... ...al estilo PDF con tu reproductor Flash. Uh -huh. también, ¿No también en Nodo, que era? ¿Vectores? ¿Qué era? Es Flash. Flash. Es texto oh. adentro de Flash. ¿Qué ocurre? Acá vos no podés meter un PDF en un rectangulito... ...con toda la interfaz alrededor como si fuese un YouTube. Claro. Tenés que recurrir al Flash. Y estos tipos están usando el Flash Paper. Sí. Me encantó. Que Adobe lo sigue sacando. ¿Sí? sí Tiene todas las opciones para le de lectura de flash paper, donde vos podés hacer sub, verlo, como si fuese un PDF. ¿Y ¿Cómo la ventana? ¿Verdad? O sea. La puedes encontrar en ww.com.ar <ríe> Pero se puede leer, es cómodo. Se puede leer es cómodo, ya, pero a su vez tiene por debajo unos botones que es bajar en PDF, bajar ah. en .doc, ah. bajar en texto plano ah, y finchilota. bajarlo en MP3. ¿Cómo? ¿te lo lee? Tiene, tiene esos robotitos al estilo text -to speech Que tienen una no, cosa mire. horrible Qué Leen lindo. una cosa horrible La revolución industrial <risa> Ojalá God, leyeran man. así Ojalá leyeran Tampoco. así a porque esto... <risa> Aparte que no reconoce castellano de terror bueno, Es una tecnología que estaría buenísima Que sigan desarrollando Pero bueno Está ahí, te lo podés bajar eh, Si lo querés ver Y tenés ahí ya con player ¿no? clic Y ya lo escuchás escuchar el robot Ya ni disco rígido sí. Va a hacer falta en tu Pero vida Pero ni disco rígido Así es ¿Y no? Bueno La cuestión es que está Bárbaro Y yo veo que está creciendo La comunidad Y vi unos cuantos libros Subió Oye antes Antes Un rato antes de venir para acá Estaba subido Mein Kampf De Hitler Lendo ¿En, bueno? sí, en, ¿En, uh, en español En español Es que no se consigue En ningún Con lado lucha no. Así que está está, está que lindo no, es... dijo ay oh, re emocionados. un libro del Führer. Soy que y que a programa nazi, nazi de la República Argentina. Amigo nazi. Aburese bájese me Kampf ahora sí, antes de sí. que venga y lo compre. Cancunó alguien y lo, censura, lo, y lo Google, censure, Lo compre el Google. Y lo compre Google. Los mojigatos de Google y lo censuren. Bueno la de dirección. Mi lucha incomprendida se tiene que llamar ese libro. Mi lucha incomprendida. Sí. Agarre un lápiz, no, no agarre el lápiz pónganse enfrente de la computadora y escriba www.script www. Sí. que es s-c-r-i-b-d sí. punto com, Te enojaste, o, como que lo hubiese anotado mal o vaya a www .micros Ay, com. Y ahí ar, y ahí va a encontrar el post de, donde estamos hablando de esto que acabo de presentar excelente Me encantó. Bien. Desde ya gracias. te digo, difícil que en el resto del año superes lo que te yo la internet, la, la internet crece día a día, yo sí. creo que sí. Bueno, vamos con Tu lucha no ha sido en vano, compañero. Eagles of Death Metal las, sí, águilas, las águilas del Death de nuevo. Del Death Metal, que no voy a traducir Death Metal porque si no sabes lo que es Death Metal, Muerte al no Metal, Muerte Metal. Solid gold. Wielu la música que escucha są w no la momencie, y są w tym momencie, którzy Escucha, escucha Uh, ¡No! Pero esto es bueno, papá. Viste, me... Te, te sorprendí. El traje... El traje... Posta. Bueno, escuchamos un ratito y después volvemos porque quiero buscar una cosa. Escuchame la cortina un ratito. ¡Qué bueno! estábamos escuchando no yo Ahora sé quién es el Teremis vi. Oh, empieza sí. No. O sea, porque todo viene a colación de que de qué este este año las cosas van a venir a colación de algo ah, bueno está bien. bien las cosas vienen a sí. colación siempre viene a colación este como nos mates sí, estamos bueno. tomando unos matecitos felicitaciones sí, bueno. a Martín Pereira acá quien entre pote y pote y te tira un mate eh, estamos con la criaturita de Ian Fleming James Bond aquella obra maravillosa inspirada en un espía real tengo todos sus discos de tengo <risa> todos los discos de jamie y, pero no hay un bloque de música este sí. tengo que sentirme digo, tengo todos sus discos pero conmigo no importan esas cosas con y ah. sí para pero es importante para mí no pues puedes tener ah. todo lo que quiera bueno y entonces tiempo, aparte, no hace disco escribe bueno. Fue así. Mm, eh, muchas películas, mucho Chase Bond, Timothy Dalton, Roger Moore, Pierre Brosnan, él no es impronunciable como te dice, Pierce Brosnan, y la gente le cuesta. Y ahora estamos con Craig, Daniel Craig, ese duro, malo. no te olvidaste de uno? Y Sean Connery. Claro, papá. Que, que es John Connery, que es John Connery, ¿no? ¿Cómo es? Pero es, pero es? Se pronuncia John. Pero, ¿Pero por qué? ¿Y Joan? Se pronuncia John. Sean. John. Jean. Son los tres John. No, uno de Mina el y el viejito de más lindo de todo de todo el imperio británico. Lo que debe ser cuando los padres se echaban, ponenle John. Sí. Y el los, los, Bueno, los, los Cusack. Cusack. Los John Cus se claro. llama? El varón se llama John Cusack sí, no, y la no, mujer no, se llama John Cusack. Son dos travestis en realidad. No, no dos transformistas que se equivocaron. Y no supieron que quería ser cada uno y se invirtieron los roles. Bueno, y John quiera. Lennon le puso al hijo... Jean. John Lennon. Jean, no, Sean. Que Pero se pronuncia le, John. Pero le puso Sean con ese sean bueno que es el me lo que mismo. importa lo que importa que eh, la música para las películas bon es re importante A asientan claro que sí sí de <risa> es, que es un equipo de tú? trabajo serio como el eh, gran aparte de una de las pocas películas que el tema principal sí. está incluido y es forma parte artística de la misma película claro, porque siempre que sí. de chiquito me pasaba con Bond que no lo soportaba al principio porque estaba todo el tema y esa cosa psicodélica. Entonces yo chiquito, oh, "Uy, ¿cuándo empieza la película? Papá y me tenía que bancar. A Bond disparándole una flora, una cosa, mujeres en bolas pero con de un solo color y así <risa> todas esa sandez y decía, "Pucha, ¿cuándo empieza la película?" Y Al paso evolutivo que quería hacer cuenta que trayendo esto sí. es al siguiente. Que el otro día me pasó estaba viendo chismo por primera vez con cierto grado de adultez ¿Cuál y es la nueva? La nueva. Que me gusta ¿La copiaste mucho. por lo menos? Sí. Que me gustó Uf, mucho. Yo la bajé, sí. yo la tengo. Ahí, sí. Se la pasa por, por su FTP. <risa> eh, la la vi y me me, me vi todo entero el El, todo el ciclo de la, sí. esa cosa, dije. ¿Y qué iba a hacer? no le va a adelantar, por favor. No, no, pero lo aprecié, a ah, eso voy. Bien. Por primera vez aprecié toda esa cosa, lo, lo, y después me hablaba del video de Sister Sister, que también es así, tiene, tiene esa Sister Sister sí hizo un video, sí. Entonces dije, fa qué lindo! Y me dije, qué piola que esté el, el clip, o sea, el tema principal incluido de tal modo en la película, y lo cual le te da un mmm, videoclip interesante para ver antes de la película. Y claro. me gustó, me pareció copado, le dije de tanto diablo, dije, pues, pero no estaba mal. Y esto me remitió a un tema de Jimbo que me gustaba mucho que me lo olvidé de traer. Pero vamos a escuchar otro que también. Pero para cuál le el, el, el que me gustaba era. No, este no, todavía no. dejal de móvil. Ya <risa> vamos. Pero se cree que es Susana Jiménez. Es que soy así soy espontánea y me diablo y sí, ¿cuál, era, cuál era el que pasa con con mi pariente tengo mucho en común vos sabés que me, hace, me, me, viene, me viene me hace acordar a mí me pasa también con mi papá que veníamos por el satánico doctor no y me dice mi papá no sabes ahora es pura acción es pura <risa> acción y yo ya había visto rambo 2 viste y todas esas <risa> basuras que en esa época estaban que era, no había otra cosa más que acción, era era claro, una, eh, era, que era se decía un bad movie, claro. esa era, era, era, y no, nada, no, no, nunca me causó un efecto, tipo, así moviéndose duro y yendo, y apuntando de lejos. <risa> el que me gustaba era la, la de Garbage el mundo no basta. Ah. Me gustaba mucho ese tema y, y me, me, me, me quedó así en la cabeza y voy a pasar cosas de James Bond. Está buenísimo, trajiste ese tema. No, ¿cómo que no? Pero el mejor está buenísimo. Eh, no, pero... no, el mejor es el de Vaya, allá? ¡Ja, <risa> ansioso! ¿Cuál es el mejor? Bien. No, el de Durán, Durán. Ah, ah, está muy bueno, oh, bueno. Sí, La sí, semana sí. que viene sigo el con Yevon entonces Entonces la semana que viene sigo con Yevon hasta la que, la que lo acabe todo son, son 27 pedorla, películas ¿verdad? Sí, sí las peores, y también esa. tiene mucho de eso esa discusión de cuál que estaba, es bueno, cuál sí, es malo que estaba la, la actriz estaba la cantante negra Tina Turner No gay mm -hmm. John. John La John la, la travesti sí. era, Que, está, era que el malo, hace ¿quién era? Era uno de estos muchachos conocidos No sé, pero el mejor malo era el mandíbula Shaust Fah, ese que se mordía toda le mordía las pistolas a Bon eso sí que era nombre pero ese no era ese no era Gimán no <risa> <risa> había uno que tenía una mandibular sí de... sí sí también no no pero pero, no no, no, no era, era bueno está un Raker y en dos películas en dos películas está eh bien vamos a escuchar un tema que no quería escuchar pero que lo bajé también Dios mío. que era la de la de los y deja morir que después también los Gans hicieron una <risa> Man, un poquito es un más tema heavy. horrible ese Y no es de los visteléis. No, es de, de Paul McCann. McCartney. Ah, de Paul McCann solo, solo, es verdad. De que Paul McCann con los wings en es él. Ah, sí, claro. es verdad, sí, porque ah, es verdad, tienes razón. Sí. de Paul McCann. Falta producción. Let die Tírame el nombre del que viene. Dios mío. Pero bien, no me lo. No, no voy a ir, pero... no. <risa> Bien, se reveló el, el <risa> lo operador Google, y, Google, tiene razón. Google, y tiene razón. Lo y tiene razón. Susana, me me lo Susana, por favor. Soy ¿Te olvidaste sí. de los carteles? No jodas, Susana. Los carteles ver, con te... la información, ver, Susana. una hoja, no seas yo, rata. Yo, yo, yo sé cómo se llama. Yo no know my name, pero a ver para el autor. ¿Cuál, yo, ¿cuál, ¿Cuál te parece o, o, que fue el mejor o, o, James Bond? no mí John Connery. John Connery. definitivamente sí. no, para mí ¿Y por qué tú? Sí, porque hay tanto... En Inglaterra adoran tanto a Roger Moore. Porque es el más... Roger Moore es el santo. Roger Moore es el santo, no es el Bond. No, pero no puede ser. Pero es tan grosso que se bancó los dos. Porque Jincon, bueno, hizo el primer gran aguante, pero después lo dejaron y después tuvo vino el otro y dijo yo voy a hacer muchas películas. Y se las bancó todas y están buenas las películas. Está bien, pero hasta Pierre Brown hizo un montón de películas no es argumento a verdad me voy a callar <risa> bueno, vamos a escuchar de la última que más me gustó y me hizo ver todo, que sé si yo, qué sé yo quién es Chris Cornell ¿Cómo? Anda. ¿Cómo? ¿Quién ¿Cómo? Es Chris Cornell, ah, yo sabía que les tocó y esta es gente un es fanática degenerado. de la música loco, Chris Cornell, ¡Claro, loco! Ay. Cómo que no sabes. Quién es el stopa, Corne, Chris Cornell debe ser uno de los genios así bueno, reconocidos claro, bueno. de qué ¿El genio? ¿De qué? Chris Cornell fue en qué banda cantaba. cantaba. Eh, el único claro, genio papá. que queda. ¿San de una banda? Eh... Fue la mejor de Seattle. Sí, de todas las movidas sí te creo que habrá sido la mejor. Era Tom la... Jones es el último genio que queda. Era la, eso era... lo discuto, pero bueno. Era <risa> bueno, era la más innovadora. Lejos. Vos ves las afinaciones de guitarra, cosas oh. así. Oh. Además, eran los únicos Anda que venían. Andá tu micro, salí. De, de, estaba, de, to... Además, de todo el grupo de Gracies eran los únicos que venían del metal. Los eso, otros eran más bueno. punk. Venían Escuchamos entonces. Yo así... no Maine you know mi... venía del oh. bueno, es verdad. Yo no Maine de ese tarado. Pero está bueno. ¿tú? eyes I've deceived I've seen angels fall 8204, línea directa con Cholqui Palfi. Hola, soy Gustavo de Zona Norte y querías decirles que tengo mucha plata. Ojo, Zona Norte de Rosario, no Zona Norte del país. ¿Y es? 411-8204, línea directa con Cholqui Palfi. Los jueves, los jueves, ¿sí? Eran días de estreno acá. Ahora son, eh, es el día de Suecia oh, Vamos a no presentar una banda de una. Suecia Todos cada los días lo distinto sí. Qué programa Todos tan días, tenemos, Y viste, tenemos un montón de cosas nuevas Nos renovamos, el 2007 empieza con todo eh. sí. Yo renové, Billy renovó Contrato Pero estoy más simpático que el año la, pasado. ¿sabes? Sí, es verdad, eso es cierto. <risa> yo renové. Prefiero página. eso, el año pasado fue el año de la mala onda para Billy. yo <risa> sé porque no está Lisandro. <risa> sí, Ahora no se, se fue si Lisandro, tenemos, un, aire, tenemos ¿no? un buen Billy. Bueno, en, en, en Suecia hay un sello discográfico, es el sello discográfico del del pop más grande que hay, del pop más tirando a Anders, ¿sí no? Ah, no el pop no, de la oreja de No pop de ABBA y esa onda. fui a <risa> la mierda con ABBA, pero bueno. ¿Qué dos? ¿Qué dos? ¿Y la la de bandas, una de las bandas, una de las bandas que firmó para para esta discográfica se llama Tribeca. Y vamos a escucharlos. Son de, son un dúo, son de Estocolmo y armaron la banda simplemente porque dijeron, "Es una mierda, todo es una mierda, no hay nada que nos guste, vamos a hacer algo de música que nos guste a nosotros." Y a nosotros también nos gustó además o sea, de ellos. a, ello, claro, ¿sí? a vos El nosotros gustado. se refería a ellos. ¿A Tribeca haciendo Teenage eh,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 table how, cause I want my house, and not that I like it, I hate it, but I don't want you to have it, and this is a change, well then I'm a change, cause every time I boil you sugar. And write songs about you Yorkie, Yorkie, Yorkie, Yorkie, Yorkie. Oh, se termina cholki y se termina la semana porque los viernes eh, volvemos a no estar, porque hay otra gente. Sigue sí, sí, igual que el año pasado. Sigue sí, todo igual que el año pasado. Sí, Pensamos que los iban a echar la gente de los viernes, no los no echaron lo carajo. No se sabe si están. Tampoco. Igual no íbamos a venir. No no un Viernes a no las 12 de está. la noche. No se sabe. No me rompás. A venir, teníamos, era muy denso. Iba a venir con las cervezas, sí. las mujeres con las que estamos todos los, los viernes a la noche. Claro. <risa> el domingo tenemos que venir porque el programa de AM esto que va. Sí. El domingo mm -hmm. a la madrugada, que es el lunes, hasta el jueves a la madrugada, que es viernes. Claro. Ese es el verdadero horario de lunes a viernes de la radio. Sí. ¿Quién te escucha un domingo a la madrugada? Todos si los se perdieron. Te ¿quién para el... escucha los <risa> el grupo de martes, sí. y miércoles? Si se perdieron algún programa, se meten en www.sokipalqui.com.ar y ahí buscan y pueden tener. Para, para todos contar. los programas de ¿Está esta tal. semana ¿Está actualizado sí está toda la semana levantada sí, sí. así que puedes ir y escuchar qué producción ¿Tú, tú, la foto, ¿tú, no tú no perdiste que ¿tú, ¿tú, alguien se tomó un trabajo perdiste? de postear todas las fotos y decir cosas feas de mí <risa> siempre por misma? qué bueno, para, pero, para eso hay muchos sospechosos para eso sobran vos. candidatos por, sí? Sí. ¿Por qué Porque, qué pasa el disco de la semana es el nuevo de Arcade Fire el segundo de Arcade Fire se llama Neon Bible y ya lo proponemos como el mejor disco del año vamos a escuchar Nor no Cards Go y nos encontramos el lunes a las 12 de la noche sí. Adiós, sí, esto si fue Yo, y quiere? Party. Buenas noches sí. Ay, quiero. Sí.